La conexión directa con el diputado Arturo Barrios, con quien conversamos a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, diputado? Muy Aquí buenos días. Está. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy, ¿Cómo estamos muy, en bien, esta bien, mañana bien. helada? Helada la mañana, helada, helada. Helada, helada. helada, pero eh, un fin de semana para poder calentarse por fuera y por dentro. Sí, hay que hay que tener cuidado, eso sí, porque eh. este fin de semana será de marejadas o será de que Por ahí, ¿no? No, mira, eh, la verdad, diputado, que eh, vamos a tener este fin de semana especial dedicado a los niños y las niñas. Ya. Sí, sí, porque Este celebra. fin de semana se celebra el Día del sí, Niño y de la Niña. Sí, sí, pues Oiga, sí, no sabes sí. cuánta actividades tengo. Uh, uh, tengo me tira. imagino, me pero, imagino. Eh, pero, pero el... bonito, uno que es profesor. Claro. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, que es profesor, eh, de encontrarse con los niños con las niñas, chuta. Ahora estaba, fíjese, ¿Eh? aquí en, el, en la sala del, del Congreso Pleno ya Estaba inaugurando un seminario Ah, el seminario 350, de neurociencia ¿sí? A ver si que me escucha por ahí el De neurociencia eh, y pedagogía ah, Que se está pero, realizando este seminario Cuéntenos un poco, diputado 350 académicos de Valparaíso ¿Ya? De la región, aquí en, en el Senado de la República Hablando de neurociencia han traído a dos expertas internacionales mm, bien. de Buenos bien. Aires, eh, una bióloga y otra neurobióloga. ya ¿Qué es, lo, o sea, ¿Qué es lo que pasa, mi caballero? ¿Nosotros sabemos cómo los niños los seres humanos reaccionamos? No, pues. ¿Nosotros sabemos lo que son los neurotransmisores? No, pues. ¿Sabemos lo que es el sistema límbico? No, pues. ¿Y por qué es importante eso? Porque así aprendemos, pues. Aprendemos no significa aprender cosas buenas, significa simplemente aprender. Uno Ajá. puede aprender la matar y a robar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar a los niños en la escuela? ¿Y qué es lo que tenemos que saber los profesores? ¿Cómo los ciudadanos, los vecinos y vecinas, como los papás, las mamás, cómo todos hablamos en que la escuela no se desborde? Esta cosa de estos jóvenes apuñalando a otros jóvenes, esta cultura del maltrato, cuando tiene que haber una cultura del buen trato, cómo desarrollamos mejor los aprendizajes, cómo desarrollamos mejor los contenidos pedagógicos. Y eso está ocurriendo hoy día aquí en Valparaíso con 320 académicos. ¿Qué quiere que le diga? No, Entonces, fantástico. Fantástico. Es, un, es fantástico, es, un, es fantástico traer personas de primer nivel a nivel internacional que están disponibles a conversar estos temas. Porque evidentemente está ocurriendo, como estamos durante un siglo, con inteligencia artificial, con, eh, claro. con internet, con celular y con todo, hoy día los niños saben más información que cualquiera. Exacto. Esto, no, no es tan fácil esto de de ah, hacer una clase todos quietos y callados, no pues los niños están algunas veces los aprendizajes que hay en su entorno son son dañinos los, los, los aprendizajes no estimulan el el, el, el el por ejemplo el respeto, la autorregulación, la aceptación de la diversidad, la mediación de conflictos, el sentido de justicia con vinculación con el entorno. Entonces, alguien le dice otra a una le dice una persona algo que no le gusta, pam, con boquito, escupo el tiro. Y no, la gente no puede conversar. Uno ha visto algunas veces en la calle gente que se agarra a combo porque eh, eh, ocupaste el estacionamiento. No puede conversar la gente. Y eso también es educación, pues. Saber cuándo fue el combate en la Valdiquique y saber fue el, eh, eh, y cómo son las ecuaciones y las tablas de matemática. Eh, educar, claro que sí. Pero también saber habilidades y competencias para la vida, pues. Saber ser buen vecino, buen ciudadano, no pegar a una mujer, no faltar el respeto, ser una persona prudente. Todas esas cosas también son pues tolerante, aceptación. Todas esas cosas son parte de la parte de la de la, de la de la pedagogía y tiene que haber, digo yo, y eso es lo que dije acá. Sí. una escuela por un poco tiempo. Exactamente, qué bien, ¿eh? qué interesante eh, tema eh, aquí en el Congreso que estaba abierto con invitaciones ahí para 400 personas. Estaba leyendo este seminario de sí. neurociencia y pedagogía en el Salón de Así Honor sí. del Congreso Nacional. Pero quiero llevarlo también, a lo quiero llevar hasta el olivar alto para la ah, entrega del día. pero qué ah. quiere que le diga. Entregándonos cuatro y partidos, ¿Mm? recibí una invitación de la delegación presidencial que, uy, oh, pero eh, la gente feliz. La gente feliz, la gente absolutamente absolutamente involucrada, feliz, contenta. Eh, muy, muy bonito, muy bonito lo que ayer ocurrió. Emoción, ¿para qué decir? Eh, no, una cosa pero estupenda ahí en el, en el olivar, ¿no? donde se entregaron los primeros cuatro partidos. Estuvo la Seremi de Vivienda, estuvo la persona de Servio, estuvo, la, estuvo el, el delegado presidencial, eh, muy bonito. Muy bonito. No hay dos. Esto es claro. Muy y además con emoción ahí de la gente al recibir esto. ¿eh? Sí, se mostró sí, toda la emoción. Gente. La gente estaba completa y absolutamente emocionada. Completa me... y absolutamente emocionada. Me... Llevaban me... fotos del recuerdo. Esta casa era de mi madre. Llevaba una foto con la con la madre, uh -huh. una de las propietarias. Se le entregaron las llaves. Ya pueden habitar. mire qué bonito. Qué bueno. Entonces, guay. sabemos que la reconstrucción ha sido un proceso lento. Sabemos que, eh, que han habido muchas fallas burocráticas, que han habido errores, que duda cabe, pero también esto es un es aliciente para trabajar más rápido, para que la política pública sea más eficiente y eficaz mm. y podamos solucionar los problemas de la gente. Sí, conversamos a esta hora con el diputado Arturo Barrios. En otro tema, el proyecto de ley de modernización del sistema de registro de ADN para presos extranjeros, diputados, eh, ¿cómo va eso? O sea, es permite mire, 1221 personas extranjeras detenidas en nuestro país y no sabemos quiénes son o sea, ¿cómo? ¿cómo no vamos a saber quiénes son? ¿cómo cómo cómo podemos hacerlo así? ¿cómo podemos dar una, una lucha frontal contra la delincuencia si no sabemos? aquí en Valparaíso hace una semana atrás se encontró uno de los máximos de, de, de delincuentes del tren de Aragua entonces lo que le estamos pidiendo eh, y estamos haciendo, eh, hicimos una opción parlamentaria que finalmente Gendarmería tenga la posibilidad del registro de ADN y así conectar pues y ver con con Interpol y ver que las cosas finalmente los delincuentes no no no digan, "Ay, yo yo me, yo me llamo Juan, no sé Juan Y y nadie sepa que uno de los delincuentes de de Cendaragua, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en nuestro país, ni siquiera se vaya eh se vayan al río y nadie le diga nada? O sea, no no no me cae en la cabeza, perdón que se lo diga así. Entonces nosotros estamos como como parlamentario y yo dije, "Bueno, como parlamentario tenemos que hacer algo." Tenemos que modificar la ley, hacer que las cosas sean eficientes y eficaces. Si Estamos tú tú todo, en todos los cerros de Valparaíso y Viña y de todos lados uno le dice, oiga, oiga diputado, yo en la delincuencia esto no puede ser y la puerta giratoria y todo aquello." Estuvimos en la asamblea con todos los vecinos, vecinos de Viña de Casablanca. Después tuvimos reunión con la con la con la Seremi de, de Justicia, Paula Gutiérrez, eh, con Carabineros. En fin, hemos estado muy activos, pero una de las cosas estar activa tomar a, lo, a los delincuentes, pero pues, ¿sabes quiénes son? Pues, ¿cómo puede ser? Es la, ese es el dilema. Ese es el problema, ese es el dilema que hay que arreglar y solucionar. Estuvo por acá, eh, bueno y sigue acá en la región, me parece, la candidata de la presidencia, Janet Jara, eh, en esta campaña y visita a Valparaíso y Viña del Mar. Hoy día está en San Antonio, me parece. ¿Usted la acompañó también sí, ahí? ¿Cuál es eh, la visión? Estuvo, estuvimos, en, eh, estuvimos en dos cosas en Valparaíso. ¿En la Una universidad con los jóvenes uh -huh. estudiantes escucha con los jóvenes estudiantes de sí. la universidad de valparaíso y otra con eh, con los dirigentes sociales ahí en barrio cuertos eh, muy bonito tuvo tuvo muy bonito todo ella con yo siempre he dicho es un liderazgo distinto es un liderazgo que ha roto los esquemas es un liderazgo que ha mostrado algo distinto que empatiza vincula por eso está primera en la encuesta sin lugar a dudas. y ayer se eso se demostró en terreno Eh, este verano con, con ella en estas dos instancias Estuvo acá en la Universidad de Valparaíso, en el Razuris ah, donde gran cantidad, incluso con estudiantes de afuera, esperándola ahí a la salida también ah, eh, bastantes eh, bueno, simpatizantes que hubo también y con los dirigentes en el Día del Dirigente ayer pues así ah, pues con el Día del Dirigente ayer estuvimos ahí en, eh, en, en el sindicato estuvimos con el Presidente Eh, no, estuvo muy bonito. Estuvimos hasta como las ocho ya. Uh -huh. Ahí en esta visita que hubo. Es bueno, eh, una cosa que va a seguir Exactamente, exactamente. Eh, bueno, eh, ahí sigue trabajando. Decíamos, eh, ¿va a San Antonio usted ahora? ¿O dónde, cuál es sí, la agenda? Ahora ya. Ahora voy a San Antonio porque se va a juntar en la CUS. Y voy a llegar yo porque le hago esto como si ya lo sabe mm. eh, estuve en, eh, eh, abriendo su seminario de neurociencia sí. herramientas específicas para construir una mejor escuela una nueva escuela y mm. más y mejor pedagogía exacto bueno diputado que le vaya muy bien pues ¿Ah? no, muchas gracias a ustedes un gran fin de semana para todo, para todas y todas un gran abrazo para todos y todas seguimos en terreno eso vale trabajando ahí el diputado arturo barrio muchas gracias buen día Bueno, ¿seguimos nosotros también? Pues seguimos nosotros también, claro, en esta mañana con sabor a carnaval.